eta Arratzaldeon, mure lureta murmur sale guztiak. Hemen gaukazue berriro, orokorrean amaboste egunean behin entzuten gaitu baina gaurko, zein dugu guzalbo ezpen bat, gonbiatu berezi badaukagulako hemen estudian gurekin, bera perutik dator, dator urrunetik, ematen du sarritan edo aspaldin ez dugula herri horriburuz eser entzut den, baina berak badauka asko kontatzeko, Bera, Lourdes, huankada, eta da munduan zehar errante edo ibiltzen da emakume bat bererriaren kontra dauden injustiziak eta bortzaketak salatzeko. Así que vamos a dar paso a Lourdes ya saludarla. Kaizo Lourdes, qué tal? muy buenos días o buenas tardes, de verdad. Muchísimas gracias a la Radio Estudio 97 FM. Creo que es importante también saludar. Al nombre de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas e Indígenas Nativas a Salarias del Perú, FEMUCARINA. Uh -huh. Arrasal León, eh, Lourdes eh, nos contabas antes que en este momento eres una mujer errante por el mundo, ¿no?, eh, para denunciar la injusticia que, que atraviesa tu pueblo. Todos somos conscientes de lo que sucedió en Perú eh, desde el 7 de diciembre del 2022. Uh -huh. eh, vimos en las noticias como, bueno, pues como siempre se intentaba falsear la historia acusando al, ¿no? Al, al presidente en ese momento Pedro Pedro Castillo de intentar un golpe de Estado y desde aquel momento Perú ha desaparecido bastante de las agendas informativas, sepultada por otros temas también internacionales. ¿Qué está sucediendo en este momento en Perú? Como ¿Qué te, ¿Qué te llega desde, desde tus compañeras ahí del de Femucarinapo? Yo creo que en estos momentos el Perú está secuestrado por las grandes empresas mineras, petroleras, extractivistas, pero también está secuestrado por toda una corrupción que eh, está gobernando el tema de la montesinos con la hija de Keiko, con Fujimori y todo ello. Eh, por lo menos, por ejemplo, en estos momentos en el Perú Tenemos dos instancias nada más libres Que lo quieren también capturar Es el Jurado Nacional de Elecciones y la OMP Estas dos instituciones para nosotras es clave Porque si lo, de, si lo capturan, el total Entonces ellos van a asegurar unas elecciones fraguadas Como ha sido en el tiempo de Fujimori eh, Pero al mismo tiempo, en mi país, Perú No hay derechos humanos en estos momentos, no hay absolutamente, y la situación económica está demasiado, eh, ha subido el alto, el costo de vida es totalmente fuerte, que no alcanza. Eh, el tema también creo que es importante mencionarle que cómo sigue siendo la persecución hacia los dirigentes, ¿no? una cacería de los dirigentes. Por ejemplo, ahorita se va a cumplir un año, un año que está secuestrado el país está secuestrado el presidente del Perú, Pedro Castillo Terrones, eh, y han salido ya por las noticias decir no que los dirigentes que convoquen a la marcha serán detenidos. serán. Entonces, tenemos más de 80 muertos y tenemos más de 100 heridos, heridas, y nosotros pedimos justicia. Tenemos un poder legislativo en el Perú que definitivamente es parte de la corrupción, parte de, de todo esto. que vienen violando los derechos, ellos están violando una constitución que ellos mismos lo han puesto. En el tiempo de Fujimori ha hecho una constitución que es para amparar, proteger a las grandes empresas, y a pesar de ello, ellos siguen sacando leyes que van en contra de los principios de los peruanos y peruanas. ¿no? Entonces, eh, está totalmente una preocupación. Uh -huh. porque Nos comentabas antes, fuera de antena, que realmente... ...Pedro Castillo empieza a recibir los ataques más fuertes... ...cuando se empieza a posicionar en contra de estas transnacionales... no, ...especialmente las mineras. Así, Yo creo que un poco de nuestro presidente Pedro Castillo... ...yo digo, sigo diciendo que es presidente... ...porque para nosotros los pueblos indígenas originarios... ...mujeres y jóvenes que por lo menos tenemos un uso de razón... ...ese presidente, eh, cuando él ha sido elegido como presidente... ...después también de haber luchado para que no nos robe los votos... Este, ...dentro de esa instancia... cuando él asume, abre el palacio... ¿Para qué? Para que dentro de entre las diferentes organizaciones en que planteemos propuestas, no entramos a sobar la espalda porque es el presidente sino porque nosotros dijimos, aquí es la oportunidad de plantear propuestas de alto envergadura hacia el desarrollo del país. Entonces, como representantes de las diferentes organizaciones que nos reuníamos ahí con los ministros, todos ellos, en una de ellas lo hemos planteado al presidente Pedro Castillo muchas propuestas, pero una de ellas potente que ha sido, señor presidente usted que viene de las zonas rurales, usted que es un presidente del pueblo, ¿qué va usted a hacer, señor presidente, si los hijos de los campesinos en Cerro de Pasco, en los lugares donde están las empresas mineras, la sangre está llena de plomo y no hay justicia. Nos siguen despojando en nuestros territorios y no hay justicia. Las aguas están contaminadas, etcétera, etcétera. El presidente en ese momento ha pedido 15 días para que pueda ver, analizar. Después de 15 días, nos hemos reunido después de tres semanas y él dijo, tomó una decisión. Tengo la respuesta, señores dirigentes, tengo la respuesta, señora presidenta de la FEMUCARINA, que nosotros vamos a, a revisar las concesiones mineras. Y en esas concesiones mineras eh, deben estar este, artículos donde dice que no se debe de contaminar el agua, no se debe violentar los derechos humanos. Lo que vamos a hacer es no vamos a renovar las concesiones mineras. Eso ha sido... el agua que ha rebalsado para estas grandes empresas, y entonces empezó a batallar la persecución fuerte, no solamente al presidente, porque lo han inventado en el de cosas, sino también ha sido la persecución hacia las, los dirigentes, y nos decían que nosotros éramos terroristas. Cada vez que entrábamos a reunirnos en el palacio, éramos los terroristas, las cabecillas. ¿no? Entonces, creo que esto ha sido la muestra también del presidente de estar al lado de su pueblo, de que no, no ha violado No ha traicionado que lo que hizo la señora Dina Baluarte es traicionar a su pueblo, ¿no? Dos cosas muy diferentes. Uh -huh. Sí, esta es una situación que se da habitualmente en muchos países de Latinoamérica ¿no? donde vemos que, que realmente no existe una democracia efectiva donde son las grandes empresas, los poderes transnacionales los que quitan y ponen eh, presidentes eh. entonces en ese sentido es importante una lucha popular una resistencia popular de la que creo que tú has formado parte y has sido eh, a través de la fe bucarina pues una, un, una cabeza visible ¿no? y de ahí la situación en la que te encuentras tú ahora Así es La Federación Nacional de Mujeres Campesinas, tenemos 17 años, es una organización netamente de mujeres. Eh, tenemos dos columnas vertebrales. La primera columna es defender eh, y empoderar a las mujeres en el tema económico, político, social, cultural y cómo defender el territorio de nuestro cuerpo. La otra columna vertebral que tenemos dentro de la organización es defender nuestros territorios, la soberanía alimentaria, cómo garantizamos. como dentro de estas columnas, dentro de estos principios de la Femucarina es empoderarnos políticamente. Y lo que hemos dado como Femucarina es un paso cualitativo y cuantitativo en que las mujeres indígenas, las mujeres campesinas, mujeres migrantes, etcétera, hemos tomado la decisión de tomar de elegir un presidente que es del campo. En la segunda vuelta tienes dos opciones, la opción donde vas a votar por la hija de Fujimori, que es corrupta, o la opción el mal menor, como se dice. Es ahí donde en una asamblea tomamos la decisión de apostar por, fue este, por Pedro Castillo, porque no había, y era la mirada de que él viene de provincia. Por eso, en estas elecciones ha dado y ha puesto los votos al presidente las provincias, porque siempre se daba que la capital de Lima elegían al presidente y ahora ha sido lo contrario. Y es por eso de que la FEMUCARINA dio este paso, porque las mujeres han ido con sus guaguas en las espaldas, de casa en casa, a la familia, los hijos, y hemos sumado para votar. Entonces, yo creo que esta, esta mirada, política que hayamos dado a las mujeres campesinas, que muchas veces se nos dice que somos analfabetas, que somos ignorantes, que hemos sido utilizadas, que han ido a votar por nosotras, pues equivocadamente están, porque nosotras, las mujeres campesinas, migrantes, más allá de lo que se pueda ir a dar un voto, hemos pensado y hemos visto, y por eso luchamos para recuperar la gobernabilidad, para recuperar, pero ver una democracia clara, que sea un respeto a que el país Perú no solamente es de la ciudad, sino es pluricultural, un país donde están entre mujeres y hombres campesinos indígenas. Entonces, eso significa, creo yo, también valorarnos nuestro origen, de dónde somos, porque aquí, esta manera que está viviendo el Perú, se ha visto la discriminación racial, una discriminación hacia los pueblos indígenas, porque la ignorancia Son estas personas que no saben valorar porque los campesinos y campesinas garantizamos la soberanía alimentaria. Campesinas, indígenas, enfriamos el planeta. Entonces, creo que ha servido esta lucha que tenemos es para poder dar a conocer que hoy, más que nunca, con más fuerza estamos luchando para avanzar y lograr el cambio de una constitución plurinacional paritaria. En este tránsito y en esta pelea Lourdes está teniendo un coste personal para ti también. Eh, no es casual que estés aquí, que hayas pasado por Ginebra, por Londres. Cuéntanos un poco cómo cómo es tu vivencia personal, ¿Qué, qué coste está teniendo para ti este este proceso de lucha. Este costo que uno asume es haber tomado una decisión de dar fuerza a mis hermanas, no solamente de la femicarina. sino dar fuerza a mis hermanos y hermanas del Perú, los que tenemos conciencia de que hay que luchar. Yo salí de mi país el 9 de enero, invitado por los diputados de Bruselas para poder denunciar este, la situación del Perú. Desde ese 9 de enero no puedo regresar a mi patria por la misma razón que vengo denunciando de todas las masacres que hubo desde el momento que Dina Baluarte ingresó, traicionó a los pueblos. Y quiero un poquito decir esto porque todos dicen, eh, Doña Lourdes, pero ¿cómo puedes estar eh, luchando en contra de la Constitución? Porque la señora Dina Baluarte era la vicepresidenta. Sí, pues. era la vicepresidenta, pero esta señora vicepresidenta cuando estaba con las organizaciones en las diferentes regiones, las compañeras le preguntaban a las mamitas, mamita Dina, ¿usted va a traicionar al papito Pedro porque lo quieren votar del palacio? Y eso era en cada, en cada región y ella decía, no, ¿cómo crees que voy a traicionar mamita? ¿Cómo crees? Yo voy a estar con ustedes, lucharé con ustedes. ¿Por qué lo pongo esto aquí? Porque para las mujeres campesinas, los pueblos indígenas, la palabra, tu palabra es la ley. Tú me puedes firmar muchos papeles, pero tu palabra, si tú dices A es A, si tú dices B es B. Entonces, ella ha traicionado y el 7 de diciembre pues lo, lo detienen al presidente. Claro, dice, ha dado el golpe de Estado. ¿Cómo va a decir el golpe de Estado si ni siquiera él... ha coordinado con el ejército, ni siquiera ha coordinado con nadie, no. solo ha leído un documento, bueno, para la defensa de nuestra patria. Ahora, yo salgo invitada, denuncio en el parlamento, también planteo que vayan a Perú porque me pidieron que explicara detalladamente. Yo dije, vayan y ahí van a entender cómo se sufre en el Perú y el que ustedes vayan van a ser nuestros escudos porque nos están matando así a carne propia. Entonces, pasé invitada a España, En España, el ex embajador este, de Perú menciona y dice una pseudo dirigente llamada Lourdes Huanca que está difamando al Perú, está hablando de falsas acusaciones a una presidenta mujer. etcétera. Y entonces a mí me entró la pica y dije, ¿cómo es eso? Y para mi buena suerte mencionarlo acá, hubo el año de periódico que se dan este, para cada país y fue Perú. En esta fue invitada a Ginebra, donde está la ONU. Yo ingresé ahí y ingresé porque quería escuchar qué decían los otros países. Y ahí son más de 32 países que manifestaron la preocupación de Perú porque había muertos. Entonces, eso me dio mucha fuerza en, en seguir denunciando y me entrevistaron y volví a decir cómo estaba pasando, cómo nos estaban matando de, de región en región que se levantaban en solidaridad. Y en una de esas, eh, en una reunión con el alto comisionado, me dijeron, usted no puede volver a, a su país y me explicaron lo peligro que era volver, que me iban a encarcelar, incluso hasta podía perder mi vida. Tomé esa decisión y desde esa vez estoy caminando país por país. Como digo, a veces he ganado a los testigos de Jehová porque los testigos de Jehová van de casa en casa y yo voy de país en país, pero quiero manifestar con mucha fuerza aquí que gracias a la solidaridad, sororidad de mis compatriotas peruanos y peruanas, pero no solamente peruanos y peruanas, sino que hay que re resaltar, creo, que la solidaridad es de América Latina, de América del Sur, porque a mí me apoyan bolivianos, ecuatorianos, mexicanos, etcétera, de todos los países, y creo que eso también hay que ponerlo claro, que la derecha puede ser, el sistema capitalista neoliberal puede tener mucho dinero, pero que ellos han perdido la calidad, calidez humana que tenemos los pueblos revolucionarios. ¿no? Me quedo en ello y con esa fuerza que seguimos avanzando. Sí, Lourdes, en, en, ese, en ese exilio que te han forzado a estar eh, y a moverte de país en país, eh, en algunos lugares has encontrado, eh, bueno, ofertas de, de asilo político de quedarte, pero las has rechazado. Has, has preferido seguir, eh, bueno, pues luchando y moviéndote y, bueno, pues en una situación un poco más complicada, pero pero rechazando esas eh, ofertas de asilo político. Cuéntanos por qué. A ver. Yo he sido, este, en varios países eh, me plantearon de que debería de tomar el asilo político porque también eh, en los lugares que he estado eh, hemos sido, he sido atacada donde, por ejemplo, he estado en Berna con las compañeras que me han acompañado a la reunión con las autoridades, por ejemplo, y al salir de, del congreso ahí en Berna eh, había gente afuera donde me decía, ahí está la terrorista, ahí está la terrorista, Fue en otro país que igual me entrevistaron, pero a las 11 de la noche, al salir me llevaron a la casa de una compañera y a minutos la compañera empieza a cerrar la puerta, las ventanas, yo dije, algo está pasando, y al día siguiente me recuerdo haberle dicho al compañero, compañero, no voy a dar un paso si no me explicas qué ha pasado anoche. Entonces me dice, compañera, después de que usted ha salido de la entrevista, eh, empezaron a, a venir encapuchados a decir, queremos a la terrorista. Sucesivamente pasa en varios lugares, siendo perseguida, Sé que mi vida corre peligro, pero me ofrecieron por eso que tomara el asilo político. ¿Pero qué significa estar en el asilo político? Significa tener una tranquilidad, tienes una casa con calefacción, tienes este, tienes que bajar la guardia, tienes que ponerte a leer, ¿no es cierto? A un ser pasivo, ya no estar denunciando. Entonces, creo que en estos momentos no puedo estar en una cárcel dorada porque yo lo he puesto como nombre, ¿no? O sea, quieren darme una cárcel dorada de tener toda una tranquilidad y bajar la guardia de denunciar. Y creo que en estos momentos, lo que, si en mi país están matando a mis hermanas, a mis hermanos, si en mi país, Perú, no hay justicia, entonces creo que la labor como dirigente es seguir recorriendo los países y decir... pidiendo la solidaridad y sororidad, pero también diciendo a los peruanos y peruanas donde están, levántense, levántense, si bien cierto tienen una manera de, de trabajar, de tener algo, no es que venimos a pedirle por favor, sino es el derecho como peruanos y peruanas de levantarse y lograr la recuperación, la libertad de nuestra patria, porque si no seguimos luchando ahora, ¿qué vamos a dejar a nuestras hijas, a nuestros hijos? Entonces, eso también es latente. creo de uno mismo de los principios la convicción que tenemos no porque hay que tener convicción hay que tener ser dirigente guerrera de lucha no y lourdes ahora contigo fuera lourdes huanca presidenta de femucarinaap cómo está femucarinaap dentro del país porque desde fuera alguien podría pensar bueno se fue un poco un liderazgo importante a veces las organizaciones se resienten eh, qué labor desarrolla femucarinaap Yo me siento muy orgullosa y me siento con mucha humildad. Yo lo traslado ahora. Yo estoy fuera ya casi un año va a ser. Y la fe Cariná sigue potente, guerrera. Están en las calles con las banderas pidiendo justicia. Están trabajando lo que siempre hemos hecho, trabajos macro. Nosotros trabajamos capacitaciones políticas, capacitaciones de los temas que necesitamos. Eh, nos concentramos macro sur, macro norte, macro oriente, macro centro, donde se reúnen 100 compañeras, se reúnen 50 compañeras a seguir, a seguir. Siguen continuo y con solamente decirles un ejemplo, cómo es la capacidad cuando nosotras sembramos semillas autóctonas simbólicamente, mujeres, cuadros, eh, a tener una resistencia. Eh, llegaron a México y Estado y México 60 compañeras, 60 mujeres. ¿Cómo llegan estas 60 mujeres de la fe mujerina? Haciéndose un préstamo cada una del banco y querer tener de la siguiente palabra que dijeron, estamos acá compañera para tener una asamblea contigo, para seguir luchando, usted aquí, nosotros allá. Entonces, Eso muestra que el esfuerzo que se esté dando en todos los lugares, porque cada organización toca puertas para lograr proyectos, cada organización toca que los proyectos que haya sido, el apoyo que haya sido, y a nuestra coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo, la CLOG la vía campesina a nivel mundial, es el apoyo que ha dado en capacitarnos, en prepararnos, mujeres guerreras, no mediocres, líderes, dirigentes, guerreras, no mediocres. Entonces, nos sentimos muy contentas y creo que, es necesario mencionarle, son las semillas sembradas. Yo dije una vez y seguiré diciendo. La vida corre peligro porque nadie tiene comprada la vida. Si un día desaparecen a Lourdes Huanca o desaparecen a las defensoras porque no es solamente Lourdes Huanca, es como un, una muestra de un botón porque muchos países en América Latina vienen luchando porque esta lucha es geopolíticamente. pero ya hemos sembrado semillas autóctonas criollas y sabemos, y estoy segura y convencida, que en una primavera, si a mí me desaparecen olas defensoras, brotarán esas semillas y seguirán luchando con una resistencia y con principios. Eso sí tengo muy claro y segura. Muy bien. Lourdes, nos has comentado eh, la, la CLOC y la vía campesina. Eh, en la semana que viene estarás yendo a Colombia a participar en la octava conferencia de, de vía campesina. Ahí esperarás encontrar un montón de, de hermanos y hermanas, seguramente también algunas compañeras de, de Febugarinac, y, y puede ser un espacio también de, de volver a encontrarte con gente, esa solidaridad y sororidad que, que tanto has expresado y esa lucha... Eh, revolucionaria ¿no? de los pueblos de América Latina contra el expolio de sus territorios? Definitivamente yo voy a ir a la asamblea de la vía campesina porque creo que una de las cuales eh, es también decir ahí que la vía campesina y la tienen que tener la fuerza y no perder la línea correcta que es luchar por nuestros derechos. No, pelear la, eh, no, no, no agarrar y decir, ah, no, lo pasivo. Nosotras hemos nacido en la cloja, en la vía campesina, para seguir luchando en contra de un sistema capitalista neoliberal. ¿A qué voy yo allá? A dar esta voz que la resistencia, que los cuadros que han formado, aquí estamos en pie de lucha, para seguir guerreando. Y también voy a recoger toda la energía positiva y decir a las hermanas, en cualquier momento estaré en tu país, en cualquier momento voy allá, porque supuestamente este para recuperar a nuestra patria, Es 2026 es las elecciones generales y creo que voy a tener que caminar muchos años más y mi caminar es eso seguir fortaleciéndome seguir fortaleciendo en los pasos que damos definitivamente va a ir la femucarina la dirigente de la juventud allá y la juventud acumulada la vicepresidenta estamos viendo uh -huh. que llegue entonces son es bonito es bonito reencontrarse con todas las compañeras y compañeros de lucha uh -huh. y recoger experiencias Pues muy bien. Eh, Lourdes, con esa perspectiva ¿no? de, de esperanza, lo que comentabas de las de las semillas sembradas por el movimiento que ya están ahí esperando su primavera, eh, vamos a terminar la, la entrevista pues deseándote eh, mucha suerte en tu caminar eh, desde Vicilur y desde nuestras personas. Por lo menos ya sabes que no estás sola, que siempre estamos pendientes de, de la situación, tanto del país como personal. Y agradecerte tu, tu tiempo aquí para explicarnos o actualizarnos un poco sobre la situación de, del Perú. Yo también quiero agradecer, eh, no va a ser la última ni la primera, uh -huh. en algún momento voy a volver, pero quiero agradecer a las peruanas y peruanos y las compañeras también de acá, de País Vasco, que siempre han abierto la puerta y el corazón. Muchas gracias que ahora Bicilor también acoge... a una compañera de lucha, porque ya nos hemos venido conociendo en otros lugares. Pero también quiero manifestar lo siguiente, ¿no? En estos momentos, la FEMU Carinat estamos haciendo una campaña para poder lograr comprar una casa en Lima, para poder seguir albergando, pero una casa donde se refugia toda aquella mujer, aquel compañero dirigente que quiera un techo. En Perú tendrán una casa. Y por eso se dice en el campo de semilla en semilla garantizamos la soberanía alimentaria. Acá será de un euro en euro, de sol en sol, para poder lograr comprar esta casa. Y esa casa será para todas las mujeres del mundo. Así que también pego a su corazón y tal vez también pegaré a su bolsillo para que dé un euro y así lograr la casa para todos nosotros. Muchísimas gracias, millones de gracias para seguir avanzando y lograremos el Instituto para las Mujeres también en el Perú. Muchas gracias, Lourdes. Es que Como ricasco. dices, es importante, y fundamental disparar en todas las direcciones. Exacto. Si no disparas, <risa> pero dispara bien. Es, es que Muchas gracias. Y no tenemos ninguna duda de que de que llegará ese momento en el que en el que encontremos y, y podamos encontrarnos en esa casa de la fe Pucanina. Así es. Un abrazo, Lourdes. jayaya compañeras. Causacho, compañeras. Usurpaki, pasonki. Gracias compañera Leticia, gracias compañera Sol y a todas, Mabel y a todas. Les digo su nombre porque son tan amorosas que abren las puertas y su corazón. Gracias.